Pasadas r r Libro Reyes, i m e de los c p p í t u l o 21 a estas cosas aconteció que n a b o t de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a n a b o t diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que e s t a O si mejor te pareciere, Te pagaré su valor su en、dinero. Y n a b o t respondió a Acab: Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que n a b o t de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su casa, y volvió su rostro, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, Porque hablé con n a b o t de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de n a b o t de j e r r e e l Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las ellió con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de n a b o t Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a n a b o t delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, Que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y a p e d r e a r l o para que muera. Y los ancianos de la ciudad y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a n a b o t delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra n a b o t delante del pueblo diciendo, Naboth a b l a a f e m a d o a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, n a b o t ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Naboth a b í a sido apedreado y muerto, dijo a Acab, Levántate y toma la viña de n a b o t de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque n a b o t no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que n a b o t era muerto, se levantó para descender a la viña de n a b o t de Jezreel, para tomar posesión de Elia. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de n a b o t a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho Jehová: No mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de n a b o t los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿Me has h a l i a d o enemigo mío? Él respondió, Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabad, y como la casa de Baasa, hijo de a í a s por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre su cabeza, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.